Eh, y vamos a hablar con el presidente de la Asociación de Hoteles, Restaurants, e Bares, Confiterías y Afines,、eh, con Luis Cerone, para que nos dé un pantallazo y evaluación de cómo ha sido estos cuatro días en la ciudad de Tandil. Luis, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Buen día, Walter, buen día, Florencia, ¿cómo se encuentran ustedes? ¿Nosotros bien? Bien,、Muy、nosotros bien, bien. Bueno, ustedes nosotros bien, contentos. Me imagino que es <risa> exultante. Sí, sí, e u n o se prepara, digamos, para estos eventos, los fines de semana largos, y particularmente el de, el de Semana Santa, que es un clásico, ¿no?、Uh -huh. o sea, que, no, bien, bien, bien. Acá se dijo, a ver, se especulaba antes de la Semana Santa que la ocupación iba a ser importante. Después llegaron algunos datos. Que se decía del 98% de ocupación y después se dijo que era completa la ocupación. ¿Esto fue así? Mira, Walter,、eh, lo que no se ocupó fue porque se cayó alguna reserva y no se pudo comunicar que había, que había disponibilidad. O sea, con lo ¿Tú? cual, este, nosotros desde la asociación、eh, preferimos no hablar de porcentaje, porque、eh, una habitación, dos habitaciones, una cabaña, dos cabañas que, que te queden. Por, por lo que fuera,、uh -huh. que no、yeah. la puedas colocar en ese momento es como que, como que te lo llama, que te baja mucho el, el promedio. Hubo mucha gente, se vendió prácticamente todo, hubo poca gente en carpa, o sea, hubo gente en carpa, pero, pero cada vez menos, ¿no es cierto? Y, este, y bueno, y el sábado a la noche la dirección de turismo estaba buscando, digamos, a ver quién podía tener este, un, un lugar para cuatro personas y la verdad no. No, no, no, no, se, no, no, se, no se conseguía, pero tampoco, tampoco nos olvidemos que hay 23 hoteles y hay 170 complejos de cabaña.、Claro. No me estoy metiendo con la informalidad, que es un tema súper complicado,、sí. ¿no es cierto? Este, con lo cual es muy difícil que uno pueda tener una base de datos tan grande como parecido, bueno, tengo todo cargado.、Claro. Eh, la necesidad tiene cara de hereje cuando a uno le queda mucho lugar, llama a la dirección de turismo, llama al vecino de enfrente.、Claro. Entonces, Claro, Pero cuando、sí. lo tiene d e n d i d o ni contesta. Claro. O sea, este,、sí. es, es comportamiento humano, no, no, es, no, es una, no es una especialidad del sector.、Uh -huh. Y ustedes, Luis, digo, con la gente que van hablando, el turista me refiero, ¿vienen de todos lados a Tandil o básicamente se centra gente de Buenos Aires? No, yo diría que, que un porcentaje importante, alto, es de Buenos Aires, Gran Buenos Aires.、Claro. ¿No es cierto? Este, el viernes se ven los colectivos, que es la gente que viene a peregrinar,、no. o sea, y después, después vienen muchos de, a pasar el día de ciudades vecinas.、Uh -huh. Es decir, todo un atractivo y sobre todo con un clima digamos, tan amable como el que tuvimos este fin de semana, este, es como que, como que la gente aprovecha a hacer esos 100, 150 kilómetros. Estamos hablando no solamente de Ayacucho y Rau, sino de que es otro desarrollo, o, o l a b a r r í a Mar del Plata mismo.、Uh -huh. este, que no, no son gente que pernocta, o sea, este, va a haber que redefinir lo que es turismo, porque la Organización Mundial de Turismo dice que el turista es aquel que pernocta al menos una noche. Y、claro. nosotros podemos dar fe que hay un montón de gente que viene、sí. y lo hace solamente por el día, o、sí. porque no tiene dinero, o porque no quiere, o porque no consigue dónde.、Claro. O sea, este. Pero la realidad es que la gran mayoría, y es obvio, n o estamos hablando del primer cordón, primero y segundo, porque yo estoy hablando con gente de Morón, O sea, este, y, y bueno, y había gente de otras localidades un poquito más alejadas.、Uh -huh. O sea, este, no, no, en ese sentido, bien, o sea, no, no, es un, no, no ha sido. No, no, no, no, se puede, no se puede estimar cuánta gente.、Claro, t a m b i é n y... tiene muchas bocas de entrada.、Uh -huh, esto,、sí. hoy, hoy hablaba con un colega de ustedes y me pregunta, y, y le digo: Esto es como el, cuento, el viejo cuento de, del fuerte que estaba el, el soldado en el mangrullo. Y le dicen: Capitán, vienen los indios. ¿Cuántos son? Mil uno.、Y、dice: ¿Cómo s a b e Y porque vieron adelante y como mil atrás. Claro. Bueno, Y sí, claro, sí claro, digamos, claro. es así. Nosotros. Si, no, si ustedes me preguntan cuánta gente este, digamos, entró al cerro, nosotros hacemos una estimación por la cantidad de gente que sube a la silla. Nosotros la estimamos porque en algún momento lo hemos medido, hemos puesto personas ahí, entre cada seis, siete personas una sube a, al medio. Entonces podríamos decir, o sea, que hubo un número que tampoco no sabemos si repite al otro día. O sea, digamos, por ahí entró al cerro dos días seguidos y, y nosotros sí. consideramos sí. que un nuevo. Un nuevo turista.、Claro. Ahora, Luis, en tren de, de mantener al, al turista, ¿no? al que pernocta por lo menos una noche en Tandil y principalmente en el, en el invierno, ¿Qué, ¿qué es lo que le hace falta a la ciudad? Digo, no sé, infraestructura, gastronomía, esparcimiento. ¿Por dónde se debería trabajar? Mira, yo lo, yo lo que creo que lo que uno tiene que trabajar es por la calidad. O sea, después no, no pretendas, digamos, forzar al, al destino.、Uh -huh. Y no, no soy muy partidario de, de que, digamos, que todo tiene que estar en manos del Estado.、Uh -huh. Yo soy partidario de que, de que los privados tenemos que seguir, digamos, invirtiendo. Y para eso deberíamos tener condiciones un poco más. Este, un poco distintas,、uh -huh. ¿no es cierto? Si vos me preguntás qué es lo que yo pensaría. Lo que yo pensaría que una ciudad como esta, que se ve invadida de, de, en un número superior a lo que puede hacer, uno tiene que tratar de poner más, mayor cantidad de servicio.、Mm. Porque la gente puede sentirse fastidiada porque hubo mucha, mucha gente, vinieron muchos igual que él, porque en definitiva el que se queja es alguien que vino igual que el que vino y no se queja. ¿No es cierto? Bueno, lo que tengo que tratar d e ser más amable, tengo que tener mayor cantidad de servicios sanitarios, tengo que tener mayor cantidad de personal de tránsito. En nuestro caso es malo autorreferenciarse, p e r o nosotros teníamos siete personas acomodando coche. Claro. Con lo cual, y, y en un momento llega que, digamos, nosotros abrimos una entrada por dentro del bosque,、uh -huh. y bueno, y en un momento llega que llegan hasta ahí y decimos que tienen que volver a salir, porque, porque no hay lugar. Se enoja, porque a ninguno le gusta que nos digan que no, pero por lo menos, o sea, digamos, reconocen que, que lo pudimos guiar, ¿no es cierto?, y sacarlo del atolladero.、Uh -huh. En el invierno, Tandil va a seguir siendo lo que es. Invierno también va a s e g u i r diciendo lo que es. O sea, digamos, vos, el día que es una Semana Santa con lluvia, que l e hemos tenido.、Sí. Llevamos 27 Semanas Santas en el Centinela. O sea, 27, lo cual no es poca cosa. Este, digamos, vos, el día que te llueve, es un desastre,、sí. porque la gente no tiene dónde meterse. ¿No es cierto? El que tiene el cobijo de una buena cabaña、sí. o de un buen hotel, ¿no es cierto? Este, bueno, ese está bien, pero el que vino en colectivo. Y, y, y todo, es,、eh, todo es incómodo desde lo climático. Y bueno, y en el invierno te va a pasar igual. La gente viene a Tandil y te pregunta si puede hacer mountain bike, si puede hacer jet ski, si puede hacer,、eh, digamos, snowboard, qué sé yo, y trae, digamos, todo s l el o s elemento. s y,、no, y así lo tuvieras para ofertárselo, no lo va a usar.、Claro. La gente viene, viene a tres horas y media, cuatro horas de, del lugar principal de misión. Digamos, a estar en un buen alojamiento, creo que el porcentaje altísimo, digamos, te da, te da respuesta a lo que te ofreció, no te, no, te, no te engañan, no te mienten, ¿no es cierto? Y bueno, y a comer. O sea, y las ofertas gastronómicas son variadas y muchas. Para, el, para la gente de Buenos Aires, el precio nuestro. Digamos, es barato. Es barato. Te、sí. lo dicen, ¿eh?、Sí. Para eso te dicen, no, comparado con. Y ni hablar el, el que estuvo en la costa.、Uh -huh. En la costa,、claro. este verano, un sándwich de jamón、uh -huh. queso valía 1.500 pesos. Un café valía 300 pesos. Yo, en, en, en un parque de, de la ciudad, tuve la posibilidad de hablar con gente de Tres Arroyos que me manifestó justamente esto: que para ellos también es muy económico comer en Tandil. Para gente de Tres Arroyos. Sí, sí Florencia. Sí, sí. Por eso te digo que tenés todas las posibilidades gastronómicas. Entonces, lo que yo me preocuparía, si vos me preguntas qué、uh -huh. se puede hacer de cara al invierno, al mal clima,、uh -huh. ¿no es cierto?, a seguir sosteniendo la calidad. A nosotros,、claro. de la Asociación de Hoteles, nos preocupa, no mucho, muchísimo el tema del alojamiento informal.、Uh -huh. Pero l alojamiento informal implica un montón de, de problemáticas. No es solamente que le compita al hotel o a la cabaña.、Eh, le compita al hotel o a la cabaña porque, digamos, porque está negro. O sea, porque, porque si vende un departamento a, a 10 mil pesos, se pone los 10 mil por día, ¿no?、Sí. Se pone los 10 mil pesos en el bolsillo. El、sí. problema es que eso implica, ¿no es cierto?, que no hay ningún tipo de control de, de calidad, que no sabes si hay trata de menores, que no sabes si hay, digamos, temas de droga, que no sabes, digamos, un montón de cosas, y gracias a Dios venimos desde hace muchos años sin tener, digamos, problemas. Y eso genera además el problema que está teniendo, agravado en una ciudad como la nuestra, que importa. Cuando ustedes ponen un aviso y, y reciben un currículum, yo te diría que más del 50% es gente de afuera, es gente fuera de Tandil. Y esa gente se tiene que estar, se empezó a volver, porque no consigue lugar donde, donde alojarse.、Uh -huh. O sea, este, es una problemática, es una problemática este, que, digamos que sería otro de los puntos a, a cuidar. Que, digamos, que, bueno, que todo esté habilitado, que todo esté controlado, lo mismo que le hacen a una cabaña o a un hotel,、eh, este, hotel en, en su conjunto, ¿no es cierto? Hoy, hoy hablábamos,、eh, Luis, en ese sentido hablábamos con b e r s t e i n y decía que se iba a presentar un informe en estos días、eh, de un relevamiento de la cantidad de plazas informales que hay en Tandil y hablaba entre 2.500 y 3.000, más o menos. Mirá, á、eh... La informalidad no la podés medir.、Eh, te aclaro, aclaro una cosa y no me, no me molesta.、Eh, yo, después de muchísimos años de, de ser presidente o vice de la asociación, el año pasado decidí correrme un poquito al costado y, y soy vocal.、Uh -huh. Sigo participando tan activamente como lo hice siempre, acompañándolo a, a f u Nicolás a a r n Funaro del Hotel Rocheir, que hoy es, es el presidente que me sucedió a mí. O sea, este es un tema. Que digamos que me alegro que Mariano este, lo esté tomando. Nosotros hace pero muchos años, ¿eh? Te diría 2006, 2007, llegamos a detectar a través de las redes 310 ofertas, ¿no es cierto?, que son alojamientos informales. O sea, la realidad es que ahí tenemos un, un problema donde vos perdés. Digamos, el cuidado que tenés que tener del turista. ¿Por qué te digo de qué es lo que yo haría? Mejoraría el servicio. Porque yo lo tengo que cuidar para que vuelva.、Claro. Yo, lo, yo, lo, yo lo que necesito, a mí, a mí si yo gané o, o perdí, no perdí, pero si yo gané poco mucho en el fin de semana este, ¿no es cierto? No me preocupa, m e preocupa que digamos que va a haber muchos fines de semana más. Y así yo no esté más en, el, en, en la actividad, ¿no es cierto? Va a haber gente que está en la actividad, el negocio del que por venir, este ya fue. Este es lo único que te queda, el balance. Entonces, lo que tengo que hacer es cuidar ¿no、es cierto? A, la, a la gente que, que viene y la tengo que proteger. O sea, de, de, de, de, de, de bueno, que el alojamiento. Tampoco es, es terrible lo que se hace, ¿eh? tampoco no estamos hablando de delincuentes. Este, lo, que, lo que hay que hacer es tener un registro, que, digamos, que, bueno, que, que el municipio quien corresponda digamos, verifique que estén todas las medidas de. de Seguridad dada, que haya un registro por si pasa algo. Claro. Este, nosotros llevamos el claro, libro、no、a la. No es un delito, pero es, es competencia desleal y, y bueno, puede、ah, gener, no, y generar, pueden generar inconvenientes que pueden dejar muy, muy mal parada a la, a la ciudad, ¿no? afectando al que sí paga sus impuestos, al que sí、eh, da trabajo, genera trabajo, porque、eh, hoteles y cabañas son grandes generadores de trabajo、eh, y más pospandemia. Sí, Lo mismo que, que, que restaurantes, bares, todo el sector gastronómico.、Eh, y obviamente que eso、eh, perjudica y puede perjudicar a la imagen de la ciudad. No, coincido, coincido y suscribo totalmente lo que vos decís. Mirá,、eh, si, si, eh, eh, vivimos en un país que es ilógico. ¿no? No, no, no, hablo, no hablo de política, hablo de la situación del país. No, no me importa de qué signo político son.、Uh -huh. O sea, vivimos en un país que es ilógico desde de todo punto de vista. O sea, este, pero, pero vos, vos pensás que si en algún momento todo el mundo que tiene que tributar, tributa,、sí. ¿no es cierto? La carga fiscal debería ser menor y si la carga fiscal fuera menor, o sea, podríamos vivir de mejor manera. O sea, este, digamos, vos, vos competís. Vuelvo al tema de la seguridad. Nosotros llevamos registro de policía, o sea, p <ríe> i n c h a m o s a la gente haciéndole poner los nombres, manuscritos, firmando. O sea, y el de enfrente tiene cinco departamentos, digamos que los alquila.、Claro. O sea, no, no tiene mucha、Ay. razón de ser, ¿me explico?、Sí, sí, Entonces, sí, la, la realidad es que a nosotros la competencia más fuerte que nos hacen es la ilegalidad.、Uh -huh. O sea, la parte impositiva. Pero, pero si y o s algo de la parte impositiva y, y dejo de hablar desde mi negocio, ¿no es cierto? Yo miro de futuro, es lo que dije recién.、Claro. A mí me interesa que mi ciudad, en el rubro que estemos, ¿No es cierto? En el rubro que estamos, mejor dicho. O sea, siga creciendo.、Uh -huh. Y para eso tengo que tomar determinadas medidas, ¿no es cierto? Para proteger a quién? Al que me trae la plata. Claro, exactamente. Al que me, al que me trae、menos. el dinero, es ¿eh? así de simple.、Uh -huh. Luis,、eh, queríamos charlar un ratito para evaluar este, cómo había sido esta Semana Santa y bueno, estos temas a futuros、eh, de cómo mejorar el turismo, digamos, entre comillas,、eh, de la ciudad de Tandil. Así que le queríamos agradecer en nombre de Tenalia, de Florencia y de todo el programa. Gracias por este contacto. No, por favor, el agradecido soy yo que nos permitan manifestarlo. Y, y vuelvo a repetir: este fue un fin de semana, no sé con qué porcentaje, pero que hubo mucha gente. Digamos,、uh -huh. el soldado gritó que v i e n e los indios. Exactamente, <risa> un millón uno. Llegaron a t e n e r Luis, mu muchas gracias y estamos en contacto en otra oportunidad. Lo mismo para ustedes, que sigan muy bien y gracias por llamar. Un abrazo grande. Muchísimas gracias.